Muchas gracias por abrir su hogar, su casa y también su corazón. Porque ese es nuestro objetivo, de llevarle a ustedes o traerles a ustedes la bendita porción de la Palabra de Dios que nos alimenta diariamente. Sí, dije bien, la porción. Porque toda la Palabra de Dios es para todas las cosas. Sin duda que aquel que tiene a Dios en su corazón será bendecido. Que tiene a Dios... Por delante de su vida Antes de los proyectos Si, sí, ese es el factor importante En todos aquellos Que a ver Que le va bien Que tienen a Dios como su ayudador Y en esta mañana le va a ir bien En este día le va a ir bien Porque nuestro Dios El Señor Jesús es nuestro Ayudador, a Él sea toda honra Y toda gloria Por siempre Para siempre, sempiterno que Dios le bendiga en esta mañana. Luego estaré leyendo un salmo, un salmo para cada uno de ustedes. El salmo 126 que dice de la siguiente manera. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan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 Grande y alentador, porque el cristiano que es un sembrador de la semilla, el hijo de Dios, la hija de Dios, aquel hombre o mujer que se ha entregado en las manos del Señor, es el sembrador, la sembradora que lleva la semilla, la palabra de Dios, la palabra de Dios para ser sembrada en el campo. Y el campo es el corazón del hombre Así lo dijo el Señor Jesús Y al sembrar la semilla muchas veces es dificultoso Y muchas veces humillante también Porque no todos los corazones están dispuestos A recibir la semilla de la palabra de Dios Se mofan, ah, se burlan Nos humillan muchas veces, nos dicen palabras Hirientes. Pero vamos y continuamos Sembrando La semilla La buena semilla El amor de Dios El Evangelio de Dios La salvación de nuestras almas Y la vida eterna Eso es la palabra de Dios Y yo en esta mañana Soy uno de ellos Que estoy sembrando a través De este programa radial Y deseo Que entre esta semilla en buen corazón, en buena tierra. Sí, que sea así, reciba la palabra del Señor. Yo creo que muchos hermanos y hermanas de nuestra iglesia de otras iglesias, juntamente conmigo ruegan eso, que la palabra de Dios llegue a sus vidas, a sus corazones, para transformación, una transformación, una mutación linda, hermosa, a ah, que bello es ver una persona que anda siempre con el seño fruncido enojado no obstante cuando llega la palabra de Dios Dios lo cambia, le da alegría le da gozo si, sí, y ayuda a solucionar los problemas y eso es cuando uno recoge la semilla la semilla, las gavillas ya no es semilla son gavillas y una gavilla de trigo tiene como mínimo unas 30 espigas, que cada espiga tiene 20, 30, 60 o a ciento por uno como dice el Señor Jesús. Que en esta mañana, estimados amigos oyentes y hermanos, en el Señor Jesucristo, ah, aunque ande usted llorando y lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo. Sí, que Dios le bendiga. Salmo 126. También quiero enviar un saludo en esta mañana a todos nuestros hermanos y amigos que nos han visto en vivo a través de la grabación que se pone en el Facebook, que el diácono Ariel eh, tiene la gentileza de, de grabar y después colocarlo en el Facebook. A todos ustedes en Rumania, en Ecuador, en España, México, Argentina, Brasil, Estados Unidos y varios lugares también. Y también a los hermanos y pastores que nos ven o que nos escuchan. Sí, qué lindo es poder tener esta comunión. Qué maravilloso es esta comunión. Qué precioso es de tener amigos, pero amigos verdaderos de la fe, que conversamos de lo mismo, que nos a ver nos alimentamos en el Eh, eh, en el testimonio de fe que muchos tienen Sí, alimenta nuestra fuerza, nuestra alma Nos sentimos gozosos Cómo Dios hace tantas cosas maravillosas Aún no siento merecedores Porque cuántas personas llegan, no es cierto A pedir oración por sanidad, por solución de problemas Y todo ese tipo de cosas que afecta a las personas Y después nunca vienen, nunca más y se les solucionaron los problemas y fueron sanados ah pero nosotros sabemos que hay que sembrar bueno a cada sembrador en todos los países ah yo conozco tanta gente tanta gente y tantos hermanos que hoy día son pastores algunas son pastoras ah que estuvieron en mi congregación y que ah los acogí muy bien si sí, ellos tienen que acordarse y también ellos me acogieron muy bien pero de una de otra manera Dios nos pone en uno y en otro lugar para servirle para ser mejor cada día un saludo pero con mucho afecto con mucho amor, con mucho cariño a todos ustedes que Dios les bendiga poderosamente bueno, estimados amigos oyentes traigo hoy día un cántico que quiero referirme un poquito a este cántico que es se canta eh, en el ritmo y en el tipo de canción andina con la quena con la flauta con el tamboril no es cierto con todos esos instrumentos que que tienen los andinos y que cantan tan lindo entonces los hermanos de revelación andina van a cantar para nosotros ¡Bienvenidos hoy a la Casa del Señor! a Jesús y siempre sigamos adelante la victoria está en la cruz una amo, voces de alabanza para cantarle a Jesús y siempre sigamos adelante la victoria está en la cruz Te saludamos, bienvenidos sois a la casa del Señor Y te invitamos a cantar, gloria, gloria al Creador Te saludamos, bienvenidos sois a la casa del Señor Ah, qué lindo y precioso himno que traje hoy Vamos a la casa del Señor Sí, allí es donde Dios nos edifica Donde Dios nos cura Donde Dios nos sana Donde Dios nos liberta Es allí donde Dios nos da la fuerza Sí, bueno, en todo lugar Pero ese lugar de ir a la casa del Señor Es un lugar exclusivo Para adoración, para recibir la bendición así ah, hay un salmo que dice También que estamos Pues en las noches, en la casa del Señor ¿Por qué dicen las noches? Porque en el día prácticamente se trabaja Y después se deja el tiempo para ir ¿No es cierto? A recibir la bendición del Señor Algunos dicen voy a servir al Señor No, pues cuando usted ande predicando en la calle En otras partes Eso es ir a servir al Señor Usted va a la casa del Señor A recibir la bendición A recibir la fe A recibir la palabra que le edifica ¿Sí o no? Claro pues eso mismo bueno voy a continuar con la historia del apóstol pablo que antes se llamaba saulo a ah, saulo de tarso que muchos piensan que se hizo a ver se puso el nombre de apóstol porque quiso como muchos por ahí no estoy de acuerdo en eso el, el, el apóstol fue escogido por el señor el Señor mismo se le apareció al apóstol Pablo o a Saulo de Tarso como vemos la historia y después el Señor se le apareció en dos o tres ocasiones más al apóstol Pablo cuando estaba siendo perseguido le dijo Pablo ten ánimo continúa predicando porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad allá había pasado tantas cosas bueno la conversión cuando el apóstol Pablo se convirtió al evangelio, al camino. Lo encontramos aquí, estuve hablando acerca de eso. Y dice que Saulo, como se llamaba antes, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Entonces fue a los sumos sacerdotes, ¿no es cierto? Que ellos ejercían el sacerdocio, pero también eh, no solamente el religioso, sino político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 Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah, pero él, él estaba persiguiendo a los hermanos, a las hermanas, a ah, los discípulos del Señor. Pero esa voz del cielo le dijo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra la aguijón.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 así que llevándole por la mano le metieron en Damasco había quedado ciego con el resplandor de la luz la luz del cielo había quedado completamente ciego entonces por eso le llevaron de la mano y lo metieron en la ciudad donde él iba a buscar hombres y mujeres que seguían este camino y le metieron a Damasco y estuvo tres días sin ver ciego y no comió ni bebió Había entonces, aquí viene una historia que dije que le iba a contar hoy. Aquí viene una, una parte extraordinaria, fuera de lo normal. Dice que había entonces en Damasco, en aquella misma ciudad, un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor dijo en visión a Ananías...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 a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ah, qué cosa extraordinaria, el Señor se le apareció entonces en visión a Ananías y le dijo todo esto, como incluso ya Dios, el Señor Jesús le había mostrado a Saulo, que estaba ciego. Tal vez le mostró en visión también que entraba un varón y le ponía las manos encima y oraba por él para que recobrara la vista. Pero ¿qué acontece? mire lo que dijo Ananías, que era un varón santo, bueno, un hombre espiritual, que Dios mismo le habló. ¿Y qué dijo Ananías? Aquí le cuento lo que dice la palabra del Señor dice que entonces Ananías respondió Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre ah, estaba bien consciente Ananías y ya sabían los hermanos ahí en Damasco que venía ese tal Saulo de Tarso, hombre malo, perverso, castigador. Ah, venía a buscar a los hermanos para llevárselo a Jerusalén, presos, para torturarlos allí. Ah, y le dijo esto, Ananías le dijo al Señor lo que acontecía, pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¡Ah! ¡Qué cosa, estimados amigos oyentes! Este es el convertimiento de Saulo de Tarso, que luego se llamaría Pablo. ¿Ah? Pero aquí este hombre tenía mucho miedo a Ananías porque cómo iba a ir a presentarse a la boca del lobo ah, porque Saulo de Tarso ya tenía eh, este grande nombre entre los demás que era un hombre perverso que andaba buscando los hermanos para castigarlos y llevárselos presos, hombres y mujeres ah pero el señor le dijo a Ananía le dijo no temas dijo anda no más porque instrumento Escogido me es este Si Dios en esta mañana te está hablando a ti Es porque Dios te escoge Vas a ser un instrumento una instrumento en la mano de Dios No temas venir al Evangelio Ah, parece tan terrible el Evangelio Que le prohíben esto, le prohíben aquello Ah, no, no, el Evangelio no prohíbe Aunque sí, pero la verdad es que quien entra al Evangelio del Señor, Dios le da entendimiento y solito o solita va dejando ciertas cosas. Supongamos palabras obscenas, malas costumbres, actitudes malas, va dejándolas, porque la palabra del Señor le va enseñando. Bueno, este hombre, perverso, malo, castigador, fue a esa ciudad de damasco y no sabía él que iba a tener un encuentro personal con el señor así ah, y hoy día en esta mañana tú puedes tener ese encuentro personal con dios es sólo ahora decirle sí señor he escuchado tu voz a través de ese pastor que está predicando y entonces jesús le dijo que este hombre iba a llevar el nombre de jesús en presencia de los gentiles que somos nosotros todos los que no son judíos o israelitas somos gentiles y sí, va a llevar en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre fue entonces Ananías ah, y entró en la casa allí donde estaba Saulo de Tarso y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo El Señor Jesús ya lo trató de hermano ¿ah? porque en el concepto de, de lo que él había escuchado del Señor ya era un hermano, ya estaba escogido. Le dijo hermano Saulo El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del espíritu santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas de saulo y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado ah qué historia tremenda verdad hermanos así fue la conversión de este hombre porque nadie yo creo que ningún erudito ni en la ley de Moisés ni en la ley del pueblo judío no, ni en ninguna otra cosa iba a convencer a Saulo de Tarso porque él aventajaba a muchos de su nación o sea, era el más sobresaliente ¡ah! eso es lo precioso que Dios hace porque cuando no hay hombre que pueda convencerlo Dios mismo de alguna manera usa la forma de convencerle Y dice que al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ah, sí, esa es la expresión más pública que podemos hacer. Ser bautizados, bautizados en las aguas, conforme nos dice la palabra del Señor, también aquí en el libro de los hechos de los apóstoles. El capítulo 2, versículo 37, 38, que cuando le preguntaron al apóstol Pedro, ¿qué haremos nosotros? Y el apóstol Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí el, ap el apóstol Pablo, eh, siendo Saulo aún, inmediatamente fue bautizado, Inmediatamente también fue bautizado con el Espíritu Santo Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas O sea, estaba tres días sin comer Entonces habiendo tomado alimento recobró fuerzas Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco Esa es la historia Pero miren lo que aconteció después Voy a leer tres versículos más o más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 Mucho más se esforzaba Y confundía a los judíos Que moraban en Damasco Demostrando que Jesús Era el Cristo Ah, qué historia maravillosa sí y así puede hacerlo contigo Como lo ha hecho conmigo Y con muchos más Dios te bendiga poderosamente En esta mañana, amén Me perdonaste Cambiaste mi corazón Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Gracias, amado Dios. Muchas gracias, amado Dios. Con todo el alma, con todo el corazón, con todo mi ser. Gracias, Señor. Y yo creo que muchos están dando gracias también a usted, Señor, porque usted les hizo ver el camino, el camino bendito del Evangelio. Gracias le doy por su inmensa bondad, favor, amor y misericordia, porque usted nos escogió para salvación y vida eterna. Esto es lo que desea de todo, de todo ser humano. Y a todo ser humano le envía el mensaje de salvación, Y de vida eterna Le pido Señor Los que están enfermos, dolientes Atribulados, pobres, angustiados Que están siendo maltratados Señor Aquellos que están solitarios Señor Aquellos que están eh, con esas enfermedades Que muchas veces dicen los médicos terminales Pero usted puede terminar con esa enfermedad Y puede darle nueva vida Porque usted es la vida mi Señor Bendiga a nuestros amigos radio oyentes, a todos los que han estado en sintonía y a todos los que se van luego también, Señor amado, a poner en contacto con este mensaje de salvación y de vida eterna. Oh, sí, Señor, gracias por su inmenso amor y bondad. Le pido su bendición en su santo nombre, en el nombre santo de nuestro amado y buen Salvador Jesús. Amén y Amén. que lindo, hoy me siento contento feliz poder estar aquí en la radio mi garganta no ha estado muy bien pero gracias a Dios me ha dado fuerzas y salud para estar con cada uno de ustedes sí a todos nuestros pastores que están en sintonía del consejo de pastores hoy día a las 7 el Tedeum evangélico allí en la avenida Concha y Toro sí en esquina Sargento Menadier que Dios le bendiga Vaya, sí, que Dios le bendiga y bendiga a todos nuestros pastores Que van a estar en este servicio de acción de gracia, sí También al pastor René Rodríguez Que envió un maravilloso mensaje para mí para mi familia eh, Que Dios le bendiga poderosamente y sea usado poderosamente por el Señor Será entonces hasta otra oportunidad Que Dios le bendiga poderosamente este pastor El reverendo Moisés Salvear Desea que usted también ¿no? reciba Si sí, usted que aún no ha estado en el camino del Señor Reciba la bendición de Dios Nuestra iglesia es Iglesia Apostólica Unicista de Chile Está ubicada en la calle José Victorino Lastarria Número 630 Segundo sector Población Pedro y Reserva Fuente Alto Hasta pronto